¿En qué esquina estás, Mauro? Estoy en la esquina de eh, Luro y Argentino Base. Mirá, vos. Wow. ¿Estás complicada. comprando queso? <risas> eh, no, acá es carísimo, ¿no? Oh, no. Pero rico. Luz azul. No, no, pero acá no. sí, sí, es ahí. Estoy enfrente a la casa del intendente de Luciano Di Ah, lo estás esperando en la casa. Nah, no, Mauricio. Pará un poquito afloja, no. para, pará, sí. Aflojá. Paré acá a hablar con ustedes. Ah, bueno. Pero por favor. Pero sí te puedo decir que Carmina Vega todavía no fue a trabajar. Eh. Capaz que fue en, el en taxi. Acá? Capaz que fue en taxi. Puede ser. Mirá que para eh, las calles están muy mal en la ciudad, entonces por sí, ahí, sí. Eh, eh, claro se, romp, se rompen palieres de los de los colectivos y. qué fue en taxi o en bici? Eh, bueno, ¿te acordás que en bicicleta iba este, Leandro Tolaguirre? Oh. En bicicleta, iba en bicicleta a la municipalidad. Ah sí, mira, sí, sí. ¿te acuerdas una vez? Yo sí. le hice una foto entrando. Sí, sí, sí. sí. sí, y, sí. y la Ranía iba caminando también, eh, como Francisco. La, Claro, porque me vi a la vuelta, ¿y o no? Claro, claro, cerca, había cerca. Sacaba sangre claro. y iba por ahí. ¿Y cómo Francisco Torroba? sí. Francisco bueno, ¿por qué, ¿por qué estamos recorriendo? En cambio, Alcala no, no Alcala sé, llegaba en su avión. Una vez había un despelote tremendo en la municipalidad sí. y, este, y la rañada iba caminando para el otro lado. Sí, se iba, me acuerdo. Me lo crucé. Sí. Y, qué barbaridad y le digo, fue eso. Intendente, me parece que tiene que atender cosas allá en la municipalidad. No, dice, tengo que ir a sacar sangre. No, fue peor, Maurito. Me ¿Eh? lo acuerdo, fue peor, porque te ah, dijo, no, si... tengo que ir a trabajar, dijo. <risa> tengo que ir a trabajar. O sea, su trabajo era sacar sangre, de intendente no trabajaba el tipo. ¿Qué, claro. ¿Qué va? Pero... <risa> lo, me lo crucé en la esquina de 25 de mayo de San Martín, me acuerdo. Bueno. Sí, ¿Y Tierno iba caminando también? Eh, creo que se volvió caminando porque estaba ya a la vuelta. <risa> claro, estaba cerquita. Sí, estaba cerquita. Fueron sí. pocos días, además. Sí. Bueno, no sé por qué terminamos en esto, pero... bueno Pero pasó lo que pasó. Eh, bueno, Pali, nosotros un poco en la calle, ahora con solcito, está hermosa la mañana, está espectacular, no hay nubes, hay apenas un poquito de viento, eh, no está fría la mañana para nada, está algo fresca a esta hora, por supuesto, porque se fue llevando todas la, toda la, las nubes y, este, y la tormenta. Quedaron los pozos, quedó un poco de agua, quedó un poco de humedad, así que hay que andar con cuidado a esta hora, y posiblemente... Ojalá eso pase porque acabo de cruzar a una moto li, niveladora que iba para el lado de los barrios nuevos, puede que estén eh, pasándole la máquina a las, a las calles de tierra y después de lo de hoy que va a ser a las 9 de la mañana esta esta sesión especial, la segunda sesión especial en el consejo, el, el, el municipio va a contar con dos motoniveladoras nuevas, así que van a venir bien para... para poder pasar en, lo, en los barrios nuevos, que después que llueve se quedan complicadas las calles y siempre es bueno que que mantengan las calles de tierra. Che, Mauro, ¿qué vale una motoniveladora? Eh, ¿Cómo? ¿qué, ¿Qué está en el mercado? Qué, parece que estuviera... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale una motoniveladora? Jo, y ahora no tengo ¿Qué? ni idea. 150 pero... millones. ¿Cuánto? O 100, ¿100 millones valdrá? O, ¿O estoy diciendo una barbaridad? ¿100 millones de qué? De peso, Mauro. A pero a mí si una camioneta peso. cuesta 20 millones. Y bueno, por eso. ¿Cómo va a costar? 100? Yo diría que mucho más. Mucho más, 150 millones. Pero no sé, no sabemos. No, no, no, no. pero. Hablando sin si... saber, este. Sí. Yo sí. te digo lo que cuesta un auto o una camioneta, cuesta de eso, 20 claro, millones. Bueno, bueno, Mauro, está bien. Y costará una, como un camión. Una de esas máquinas deben ser mucho más caras, uno estima. Uno sí. Está bien. 250 te la cobro. Yo. 250. Yo de... A ver sí. fíjate en Mercado Libre cuando las estamos Pone Porque justo hoy el Consejo trata este tema, claro, ¿no? De que claro. la, le habilita a Dinapoli la posibilidad de comprar. Pero ahí está el precio ya. No, no, no, no. no, no pero no, no. va a llamar a licitación además. Claro. Y claro. sí, porque eso sí. la tiene que comprar afuera. Mm. Sí, sí, claro. Sí, sí. Eh, igualmente tiene dos motoniveladoras nuevas el el municipio. Mm. Eh, pero no sé si son propias. Treci... Ser no, 300 mil dólares, ¿vale? ¿Cuánto? 300 mil dólares en Mercado Libre, una motoniveladora O sea, tres, eh, 300 millones. Eh... Sí. Claro, 300 sí, millones. Sí. O sea, o sea, sí, la... sí. no solo se la puse, sino que te estoy haciendo una, una promo. Sí, pero y si sale mil, ¿está bien? Claro. Sí, bueno. está ese precio, che. Una usada te podemos vender, pero es modelo 2005. y no Ajá. sirve porque la municipalidad aclaró que tiene que ser 2009 en adelante en el pliego. Claro. Eh vale 140.000 300.000 Sí, sí, sí, sí. Qué una barbaridad. Una 2023. Bueno, yo te dije, viste era 100 sí. mil era era muy muy poco. Claro. Sí, sí. Bueno, Tremendo. Bueno. bueno, este bueno, espero que con esas dos motoniveladoras nuevas que tenga el municipio más las que contrata por ahí eh puedan mejorar las calles de tierra, que te digo que Últimamente, últimamente estoy hablando de los últimos dos tres meses atrás. Están mucho más activas eh, las pasadas de las motos niveladoras en los barrios. Mira, acaba de salir el intendente de la de la ciudad eh, rumbo a la municipalidad con una mochila negra, un suéter azul y una camisa celeste fuera del del pantalón ahí. está saliendo va va para la municipalidad así que se si lo quieren ir a buscar ahí está saliendo el intendente que lo acabo de ver bueno, bueno vale, bien, muy bien vale. bueno mauro algo más bueno este bueno después vamos a estar contando otras uh, otras otras noticias sí te puedo decir palio les puedo contar a la audiencia que la movida que hubo anoche en la unidad 4, se levantó esa esta manifestación de familiares y en este momento eh, no hay manifestación no hay nadie este, manifestando en ese lugar, y una de, la, de las madres, de uno la madre de uno de los internos, eh, quedó en un ratito de hablar con nosotros, así que ah. ojalá que podamos hablar con ella para que nos cuente eh, bien lo que pasó y sobre todo el reclamo que están haciendo, pero en este momento ya no hay manifestación frente a la Unidad 4.